y Kikomori, jóvenes invisibles. En Japón, casi un millón de varones adolescentes han dado la espalda al mundo exterior. Se niegan a salir de su casa, llegando a permanecer años dentro de su habitación. uno de cada 10 adolescentes vive como un recluso son hikikomori en japonés apartados de la sociedad Al principio, hikikomori parecía una situación cómica de adolescente enfurruñado, pero es un grave trastorno social que solo existe en Japón. La mayoría de los afectados viven en los suburbios en expansión de las grandes ciudades. Tras una hora de viaje desde el centro de Tokio, me reuní con la intérprete e investigadora Mai. Ella me contó que el hikikomori es un tema muy delicado en Japón. Ha sido difícil, pero he logrado concertar una visita con una familia. Los padres suelen sentirse avergonzados de que su hijo sea un recluso. Las familias afectadas no hablan abiertamente del hikikomori. En este barrio, el silencio rodea una situación incomprensible para la mayoría. Un reciente estudio ha revelado que tres cuartas partes de los afectados son varones, en la mayoría de los casos, el hijo mayor. La madre de un joven de 17 años accedió a hablar con nosotros. Hace unos años su hijo entró en una habitación y se negó a hablar. Hemos hablado con la madre y dice que no le importa que entremos en la casa pero está muy preocupada porque nos vean los vecinos y piensen que pasa algo raro. Nos pide la mayor discreción. La madre del joven, Yochiko, presenta una tienda de golosinas. Su casa está detrás del negocio. Nos enseñó la habitación que ocupa su hijo. Era la cocina familiar. Estaba nerviosa. Le dijimos que sus vecinos nunca verían el reportaje, pero aún así no quiso revelar el nombre de su hijo. Usa un lavabo adyacente a la cocina y su madre le lleva la comida. Nunca ve a su padre ni a sus hermanos pequeños. Hasta hace poco, la familia compraba comida para llevar o cocinaba en un hornillo improvisado. Construyeron una cocina nueva hace un mes. Hasta entonces fue muy duro. ¿Cuánto tiempo lleva en la cocina? Dos años. ¿Dos años sin abandonar la cocina? Dos años y medio dos años y medio puedo pasar ahí entra un cliente yo chico nos hace entrar apresuradamente en el almacén me sorprendió su determinación porque nadie descubriera su secreto cuando se fue el cliente nos llevó a la entrada a la casa. Cuando le vio por última vez? No se puede decir que le vea. Simplemente le llevo la cena a las nueve. No me deja entrar en la cocina. Solo puedo acercarme a la entrada, a la puerta. Está en el otro extremo, con una mesa entre nosotros. Le digo, aquí tienes. Y le paso la comida se lava, se corta el pelo. Camino que va. Se lo corta él mismo cuando se baña. Una vez me pidió unas tijeras. No, se baña cada seis meses. ¿Cuándo? se bañó hace tres semanas así que ahora no huele tan mal el baño está cerca corre por el pasillo y se mete allí un incidente en el colegio suele disparar la enfermedad en este caso fue el acoso psicológico que sufrió de un compañero Mandaba cartas chantajeando a mi hijo usando el nombre de otro Había una foto de mi hijo en la clase y él la pinchaba con chinchetas Escribía su nombre en todas partes para fastidiarle Mi hijo estuvo mucho tiempo sin saber quién era ese chico Empezó a dudar de sus propios hermanos Tenía mucho miedo, estaba aterrado un problema emocional en el colegio que pasaría inadvertido a familia, profesores y orientadores. Parece un niño feliz. Estas fotos son de 1996. Puede ver el tipo de niño que era mi hijo. Cuando nos enteramos de quién le estaba acosando, pensamos que todo había acabado. Creímos que aquello se había solucionado de una vez por todas. Pero el problema se agravó. El hijo de yo pasa la mayor parte del día jugando a videojuegos. Su único contacto es la hora de la comida. ¿Ojillo, ¿dónde? ¿Comida? No hay nada. キャッシュ化とかできるけど。え知らない。いらがら Hala oyunun ortada mı? Ortada. Ortada mı? Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Ortada. Hay tanta basura que aunque mire no le ve. No puede tirar nada de lo que él haya tocado. ¿Hay basura de dos años apilada aquí. Sí yes you want us to be quiet okay, okay. yeah okay so we're we being sent out now. El hijo de yo chico no tenía síntomas de enfermedad mental antes de recluirse. Dos años después la familia ha visto arruinada su vida. Años después, algunos afectados de Hikikomori se recuperan lo suficiente como para reinsertarse en la sociedad. Yasuo pasó tres años recluido. Ahora ejerce de asesor trabajando para un grupo de apoyo a padres. Le pagan por dar consejo y a veces por hablar con los enfermos. Los jóvenes pueden pasar una media de cuatro años de reclusión antes de que sus padres se decidan a pedir ayuda hoy Yasuo va a visitar a un joven que padece un caso grave de retiro social ¿cuánto tiempo lleva en la habitación? dos años pero lleva cuatro o cinco años sin hablar con sus padres No tiene ningún tipo de comunicación. No. ¿Cómo come? No lo sabe. Nadie lo sabe. Solo No. que está No sé. nos ¿Cómo come? que el cámara No. No sé. entrar. sé. No creía que nuestra presencia en el exterior de la casa podría llamar la atención. Es por los vecinos. La familia no quiere que los vecinos sepan que reciben visitas. Es importante guardar el secreto. Ustedes son extranjeros y se les nota mucho. Yasuo nos pidió que aparcáramos a cierta distancia de la casa y tuvimos que improvisar. Mientras ellos dos se dirigen a la casa del chico, el cámara y yo tenemos que quedarnos aquí. Nos han pedido que ni siquiera salgamos porque probablemente llamaríamos la atención de los vecinos curiosos. Pero le hemos dado una cámara a Mai, nuestra intérprete, para que pueda grabar lo que ocurre dentro. La madre no accedió a que se la identificara. Su hijo Tomatsu tiene 26 años. Es hikikomori desde que abandonó la universidad. No ha visto a su hijo desde hace cuatro años a pesar de que vive en la habitación de al lado. Sabe que está vivo porque a veces escucha crujir las tablas del suelo. Yasuo sube para que el joven sepa que está ahí, pero cree que es demasiado pronto para ofrecerle apoyo. La tensión ha hecho mella en toda la familia. Los padres de Tomatsu se han separado. Unos días antes, su madre habló con él a través de la puerta. Le hablé de la custodia. Le dije que podía elegir entre quedarse con su padre o conmigo. Era cosa suya. Lógicamente no me respondió. Se quedó callado como siempre. Entonces le dejé una nota y le dije que subrayara el nombre elegido. Cuando volví, me encontré mi nombre marcado. Fue una auténtica sorpresa para mí. ¿Eso es un buen síntoma? Sí, hasta entonces me había estado ignorando. Supongo que debo estar contenta de que me respondiera. ¡Hola! Hey. ¡Hola! Cuando Yasuo y Mai volvieron al coche, estaban animados por el hecho de que Tomatsu hubiera respondido a noticias del exterior. Lo consideraban un progreso importante. Cree que cada vez está mejor. Es su primera comunicación en años, ¿verdad? ¿Cómo lo lleva la madre? ¿Cómo lo aguanta? Lleva mucho tiempo sin oír la voz de su hijo. Sí. Ella habla con él a través de la puerta. Pero hoy parecía más animada. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dice que está muy contenta porque su hijo ha reaccionado El problema es difícil de entender y yo sigo preguntándome por qué los padres permiten que sus hijos se aíslen durante tanto tiempo El siguiente caso era un joven que llevaba un año encerrado Yasuo no nos permite entrar con la cámara solo Mai puede hacerlo se llama akira tiene 19 años y se recluyó después de suspender los exámenes en el colegio yasuo comienza su labor tranquilizando a la familia quiere que entiendan la situación de akira y que le traten con comprensión Luego, sube a la habitación de Akira. Escucha un ruido en el interior y decide hablar con el joven. Hola, vengo de visita pero no te preocupes. He traído un regalo. Es la camiseta de Ronaldo Es una copia, pero quédatela si te gusta La voy a dejar abajo Hasta luego ¿Qué pasa? ¿Cómo era su habitación? Muy oscura, no hay luz. Estaba desnudo viendo la televisión. Es verano, pero aún así me ha resultado extraño verle sin ropa ante el televisor. Había una atmósfera muy extraña. ¿Qué ha dicho? Me ha sonreído. No creo que le haya molestado que hablara con él, pero estoy seguro de que quería que me fuera cuanto antes. Me resulta muy difícil de entender. Es un síndrome que solo existe en Japón. ¿Qué tiene este país para que tanta gente quiera enclaustrarse? Esto... <risa>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 La sociedad japonesa no es capaz de aceptar a gente con actitudes diferentes. Quienes piensan diferente lo tienen muy difícil. Cuando sales ahí fuera no hay ningún sitio a donde ir. Solo te sientes cómodo en tu casa como Hikikomori. Shibuya, el sitio de moda en Tokio donde nacen las tendencias y se exportan a todo el mundo. Los adolescentes japoneses crecen rodeados de tecnología. Algunos pasan más tiempo comunicándose con las máquinas que con la gente. We have game machines, we have portable... Tenemos videojuegos, teléfonos móviles con los que pueden jugar todo el día. Los medios de comunicación en general crean una realidad virtual. Mariko Fujiwara dirige un gabinete que estudia las tendencias de los jóvenes japoneses. Cree que los adolescentes han perdido la capacidad de hablar cara a cara. Ahora no pasan tanto tiempo hablando con los amigos, con los padres, con los compañeros, con la gente del barrio. En otras palabras... El entretenimiento efímero y este nuevo tipo de estímulos sustituyen el tipo de experiencia humana con el que nos hemos criado siempre. La zona de Chibuya proporciona una válvula de escape a los jóvenes. El principio de la adolescencia es un periodo de mucha presión. Siempre están trabajando, estudiando, ocupados con los deberes, con las clases intensivas. Cada vez nacen menos niños en las familias y los padres vuelcan todos sus sueños y esperanzas en sus hijos. En los casos de hijos únicos, los jóvenes tendrán que satisfacer las ilusiones de sus padres y se sentirán presionados. En gran parte es culpa de los padres que presionan demasiado a sus hijos hasta el punto de que terminan diciéndose a sí mismos y a los padres basta ya. Mariko me contó que la mayoría de los casos de hikikomori comienzan cuando el adolescente se niega a ir al colegio me propuso visitar lo que se ha convertido en una institución en Japón, las clases intensivas. Más de la mitad de estos jóvenes asisten a estas clases, normalmente antes de los exámenes. Van por las tardes o los fines de semana, además de sus clases normales. En este colegio había un campamento de tres días para niños de 12 años. Los alumnos trabajan, comen y duermen en el colegio. El sistema educativo de Japón se sustentó en la prosperidad de posguerra, pero sus colegios han empezado a tener problemas. El absentismo escolar aumenta. En la última década se ha duplicado. A las diez, después de trece horas de estudio, los jóvenes se enfrentan a los exámenes. El día ha terminado para los buenos estudiantes, para otros no. Es más de medianoche y todavía hay una docena de chicos que no han aprobado. Pueden presentarse muchas veces. Si suspenden, bajan al piso inferior, siguen estudiando y lo intentan una vez más. Este proceso continúa hasta que aprueban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡Auto! ¡Adi, Arinamashi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! es casi la una y aún quedan tres estudiantes intentando aprobar el último chico de la clase aprueba por los pelos se va a la cama en el dormitorio situado sobre el aula de exámenes. Well, it's now 1:30 in the morning and finally everyone's come to bed. Everyone is sleeping in this room, we're all crammed together like sardines. And in about 5 hours, we'll be woke up again and you'll guess it, there'll be more examinations for thee al amanecer los estudiantes empiezan a estudiar para el siguiente examen. Yo estaba agotado después de pasar una noche allí. La competitividad a veces desemboca en intimidaciones. Hay una minoría que no encaja. Algunos no pueden aguantar. Los orientadores aparecieron en los colegios japoneses hace solo dos años y no hay muchos. El rudimentario sistema de asistencia social del país proporciona pocos canales para ayudar a los estudiantes con problemas emocionales. Sí, la casa está a la vuelta de la esquina. Logramos citarnos con un joven que no tenía a quién recurrir cuando asistía a las clases intensivas. Hemos hablado con los padres del chico lleva más de dos años en su habitación acceden a que nos acerquemos a él e intentemos que hable con nosotros Insisten en que aparquemos en una calle aledaña y entremos en la casa con discreción El hijo de Yukiko Sasaki tiene 22 años La madre lo envió a este tipo de escuela hace ocho años. Nunca volvió al colegio. Ella hace la cena para toda la familia, pero su hijo nunca se sienta a la mesa. Dice que es pizza japonesa. ¿De veras? Parecía una tarde de domingo normal en un hogar japonés. La madre cocinando y el padre viendo la televisión a punto de sacar al perro a pasear la única anomalía es que su hijo Hirochi está encerrado en una habitación del piso superior su padre que trabaja durante muchas horas lleva años sin verle ¿qué ocurre si llama a la puerta e intenta hablar con él? en el pasado Kiyochi no se relacionaba demasiado con su hijo no hablar no le pedía que le dejara solo que no le hablara los padres me contaron que cometieron algunos errores cuando girochi era más joven cuando entró en el instituto le obligamos a ir a la escuela intensiva pensamos que eso le ayudaría a estar mejor preparado para el examen de ingreso y y nuestra prioridad eran los estudios toca pensamos que debía ir a una buena escuela y creo que él pensaba lo mismo probablemente le presionamos demasiado youtube este Entonces creíamos que hacíamos bien, porque queríamos que nuestro hijo fuera el estudiante más brillante de todos. ¿Cuándo puede ver a su hijo? Duerme durante el día y se levanta por la noche. Apenas tengo tiempo para verle. No tengo tiempo para hablar con él. Mi hijo no quiere verme, o al menos eso parece. Cualquier niño japonés puede ser un hikikomori. Todos los jóvenes son susceptibles de serlo. No es extraño que se aparten de la sociedad. Cualquier edad puede hacer que se convierta en un hikikomori. Es Se sirven tres platos, pero uno se deja en lo alto de la escalera. Mientras los señores Asaki comen, nosotros intentamos hablar con su hijo. Está arriba, en la habitación donde pasa todo el día. Dijo que hablaría con nosotros, pero como dicen sus padres, tiene días buenos y días malos, y no estamos seguros de conseguirlo. De todas formas, vamos a intentarlo. hola. Konichiwa. hola. ¿Podemos entrar? Okay, sí. Okay, Vamos, pasa. Chivas, son su naise. Eh, ¿Qué has estado haciendo? 3時ぐらい、午後 3時 Dice que anoche tardó mucho en acostarse y que se ha levantado a las 3 de la tarde. Mike、Mike、¿ Mike, puedes pedirle que nos enseñe lo que hace en su habitación durante todo el día? A veces escucha música. Michael Jackson, Michael Jackson es su favorito. ¿Y, they... ¿Y esos son cómics? Sí. ¿Te pasas el día entre estas cuatro paredes? Sí. Cómo te sientes aquí. ¿No te sientes como si estuvieras en una prisión autoimpuesta? se siente cómodo. Está a gusto. Y juega con la tu, tu, tu, tu, Los padres de Hirochi le proporcionan todo lo que necesita en su aislamiento. La mayoría de los videojuegos los compra por Internet. ¿Te pasas 12 o 14 horas jugando? Sí, menos cuando está dormido. Ahora está jugando Argentina contra Japón. llevo dos años metido en esta habitación antes de eso solía hacer novillos y a veces me quedaba en casa pero llevo dos o tres años metido todo el tiempo en mi habitación te acuestas al amanecer y duermes todo el día hasta la noche anomie the up all por la noche está todo el mundo durmiendo y puedo estar solo eso me hace sentir tranquilo y cómodo por eso me levanto por la noche pero quiero estar solo Por qué crees que hay tanta gente como tú, jóvenes que viven en sus habitaciones en Japón? Mm, so, yっぱり... uma... Supongo que hay mucha gente a la que no se le da bien comunicarse con otras personas. No sé por qué, pero es así. Te Tienes alguna respuesta para eso? quizá es porque le da mucha importancia al colegio la consecuencia directa es que hay problemas de comunicación con sus propias familias el problema es la falta de comunicación ¿esperas salir de esta habitación algún día? No estoy seguro, pero todavía no. Me imagino que estará deseando que terminemos ya, ¿no? Sí. Dale las gracias por la entrevista. Lo ha hecho muy bien. Gracias por dejarnos entrar. Y buena suerte. Ah, Gracias. Bien, Okay, Será mejor que nos vayamos. Venga. Despídete de nuestra parte. All right, well. Bien, nos vamos. En Japón, si los niños se niegan a ir al colegio, ni los trabajadores sociales ni los tribunales se implican. La mayoría considera el hikikomori como un problema familiar más que como una enfermedad psicológica. Y los padres suelen contentar a sus hijos en vez de buscar ayuda profesional. Quería saber algo más sobre el tratamiento del hikikomori. No hay un programa gubernamental, por lo que me cité con el autor que usó por primera vez el término para describir un problema de salud mental. El doctor Tamaki Saito es psiquiatra. Calcula que hay un millón doscientos mil afectados en Japón. Este es mi último libro. ¿Cómo rescatar a su hijo del hikikomori? Sí, es una guía para padres si es lo primero que deberían hacer cuando creen que su hijo lo padece deben tranquilizarle tranquilizarle tranquilizarle en el hogar y aceptar el estado del joven no culparle de nada e intentar comunicarse con él le recomiendo que hablen con ellos todos los días aunque solo sea para darles los buenos días o las buenas noches aunque esté en la habitación sí. hablar a través de la puerta hablar con su hijo desde fuera y si el proceso tiene éxito lograrán salir de casa El remedio no es obligarle a salir de la habitación arrastrándole, por ejemplo. Ese no es el tratamiento. Efectivamente, es un acercamiento erróneo al problema. Los afectados en proceso de recuperación pueden ir a clínicas privadas. El tratamiento sigue siendo pasivo. Los orientadores creen que el enfermo debe decidir por sí mismo cuándo está listo para irse. Buenos días. El doctor Henry Group el psicólogo clínico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Investiga el hikikomori en un centro al oeste de Tokio. ¿Cómo estáis hoy? Prepara el primer estudio académico que se publicará fuera de Japón. Dice que jóvenes de todo el mundo temen al colegio o sufren agorafobia. Pero el hikikomori es una condición clínica específica que no existe en otro lugar. Hablé con el Dr. Group durante un descanso y descubrí que como psicólogo occidental tiene un acercamiento diferente al método de no intervención de sus homólogos japoneses. Es una situación muy difícil ¿Cómo puede hacerse a la idea un padre de que tiene un hijo de 12 años Encerrado en su habitación sin poder verle? Esa es la pregunta Debería tirar la puerta Eso es Entraría ¿Por qué no hacerlo? ¿y qué dicen? no responden no saben qué decir es increíble sí, te dan muchas excusas temen su enfado el escándalo creen que no pueden hacer nada con él pero la pregunta sigue siendo la misma ¿por qué no entran en la habitación la primera semana? Es a fase te dicen que querían darle tiempo pensaban que es una fase que pasaría el tiempo es el peor enemigo de estos jóvenes a medida que pasa es más difícil hacer que salgan de su encierro los meses se convierten en años y cuando se dan cuenta ha pasado una década es inconcebible La prosperidad económica de Japón después de la guerra distorsionó la estructura familiar tradicional creando una clase de hombres de negocios que trabajaban muchas horas y apenas veían a sus hijos. La sociedad moderna ha provocado que el padre deje de relacionarse con sus hijos, haciendo que el hijo no se mire ya en su padre y dejándolo al cuidado de la madre. Otro problema um, añadido es que debido a la proliferación de familias con hijos únicos, el joven carece de la socialización en grupo. ¿Hay una menor tasa de natalidad ahora? Sí? El niño se relaciona más con la madre solo. Esa es la relación clave y puede salir mal. Muy mal. También es la clave para la madre. Ella también depende de esta relación, porque es la que le permite estar en esa habitación durante años. Y si los padres no tienen la capacidad o los mecanismos de ayuda para sacar a su hijo de esa habitación en la primera o segunda semana seremos testigos de una... Una epidemia. Sí, una epidemia en los próximos años. El Japón tradicional valoraba la nobleza del aislamiento voluntario los guerreros samuráis entrenaban en soledad para no mostrarse imperfectos el orden social de Japón conserva ecos feudales pero cada vez más número de jóvenes sienten que no encajan en dicho orden y buscan el santuario de la soledad Yukiko Sasaki y su marido se han dado cuenta de que han fallado a su hijo. Se han apuntado a un grupo de autoayuda para padres y esperan que en los próximos años Hirochi se matricule en la universidad. El hijo de Yoshiko ha pasado tres años aislado, pero ha dado su primer paso buscándole la ayuda de un asesor. Las causas de esta condición exclusivamente japonesa son complejas y Yasuo aconseja un número cada vez mayor de familias. Thank uh you. -huh.